La mañana que eh, pasan los años y cada tanto vuelven estas noticias. Hay un intento de desalojo por parte del Poder Judicial a una familia originaria en el oeste de la provincia de La Pampa. A pesar de que se aprueban leyes que impiden desalojos, eh, eh, siempre el Poder Judicial Eh, le da vía a algún reclamo eh, de algún oportunista, de algún vivo, eh, que pretende titularizar campos que no vivieron nunca y ¿sí? quitárselos a familias que tienen tres o cuatro generaciones. Eh, un caso de esto está ocurriendo en el departamento Puelén. Para tener alguna precisión más, estamos en comunicación con Genaro Veroiza, es abogado. Genaro, Pablo y Valentina, te saludan de Radio Carmes. Buen día. Marito con Puqueche, para todos ustedes, los que están escuchando. En principio quería señalar que no soy abogado, soy vocero de la Confederación de Salinas Grandes, una organización originaria, y que estamos eh, justamente abocados a este problema que tiene que ver con la situación donde pesa una orden de desalojo por parte del juzgado civil número uno del doctor Bonino, de la tercera circunscripción judicial en perjuicio de Raúl Pino, integrante de la comunidad mapuche Huenuchao, con asiento en Puelen, provincia de La Pampa. Bien, eh, ¿esto es nuevo, la orden de Bonino? ¿Cuándo se debería ejecutar? ¿Qué, qué, qué nos puedes decir de esto? Sí, dieron un plazo eh, fatal de unos cuantos días, pero nosotros eh, estamos confiados porque justamente eh, la ley 26.160, que es una ley que protege y declara la, emergen, la emergencia en materia de posesión de las tierras que habitan las comunidades originarias, tiene un punto muy importante que dice que se suspenden eh, todos los desalojos de comunidad originaria o integrantes, en forma total o parcial, que no pueden prosperar sentencias cuyo fin sea eh, judicializar o criminalizar la defensa de la tierra. Y estamos en presencia de una eh, ley de orden público. ¿Y qué significa que es una ley de orden público? Una ley de orden público es cuando sus disposiciones no pueden ser dejadas de lado, por acuerdo entre partes. Sí. Hay otra cuestión más. Eh, Raúl Pino es beneficiario del programa Ley 2876 que dirige Valeria Lozada, funcionaria de tierras, y esa ley especifica en el artículo séptimo que mientras dure la ley, el beneficiario no puede ser desalojado de sus tierras, o sea, tenemos dos palenques de los cuales vamos a materializar a través de un escrito y un inicio de expediente Esta semana que viene quisimos comenzar con la radio de ustedes antes de poner en práctica toda esta situación porque nos gustan las cosas que expresan y hay conceptos muy claros que a nosotros nos sirven. Por eso, a través eh, de Juan Pablo Gavá, Gavaza, y Sí tomamos, contacto, sí, tomamos contacto para eh, bien para, para, eh, sí, para darle difusión a, a esta problemática. Sí. Eh, Genaro, eh, ¿quién está reclamando eh, las tierras que pertenecen a la familia de Raúl Pino? La está reclamando un estudio jurídico el estudio jurídico Lorda, un estudio que se caracteriza por estas prácticas eh, el cual nosotros en una oportunidad eh, habíamos hablado en la legislatura de la provincia y en eh, un medio que nos entrevistaron, creo que era Canal 3, mm. respecto a esta situación. Frenamos ya un avance mm. y lo vamos a hacer de nuevo. La confianza nuestra tiene que ver justamente con este proceso y en el contexto nacional que desarrollan estas cuestiones. Claro. Eh, es auspicioso para nosotros que desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que dirige Magdalena Odarla, estén todas las garantías hechas. No así pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, donde hubo una eh, batalla intestina contra los pueblos originarios y, por supuesto, nosotros dimos respuesta. Ah, y, nosotros no sí. peleamos por un título de propiedad, no peleamos eh, y ni nos creemos dueños de la tierra. Somos parte de esa tierra. Somos parte de lo que se llama mongen toda la tierra lo que lo rodea. Ah, sí. Y en estos casos, cuando existen este tipo de conflictos, se nombra un vocero. Ese vocero se llama Werken, que en este caso me toca a mí cumplir esa función de explicar en los medios los razonamientos y la intención de las comunidades y la gente que tiene problemas. Claro. Eh, Genaro, cuando vos decís el, el estudio Lorda, eh, eh, ¿es el propio estudio Lorda o está representando a alguien que se quiere apoderar de esas tierras? Sí, está representando uh -huh. a alguien, eh, todavía como nosotros no somos, no, no hemos tomado vista de los expedientes, uh -huh. porque en el Poder Judicial usted para tomar vista de los expedientes le piden que sea abogado, sí. nosotros no es, n eh, nosotros eh, no necesitamos esa defensa, en algún momento la iremos a necesitar, uh -huh. pero nos creemos suficientemente capaces para interpretar la ley y asumir la defensa. En ese sentido... En términos legales nosotros estamos dispuestos a, y, y, y sabemos y somos conscientes de que hay una un derecho legítimo que tenemos nosotros. Sí. Y vamos a hacer, eh, exponer esta situación. Eh, escuchamos, analizamos y ahora vamos a exigir el cumplimiento a esas leyes que para algo están. Claro. Eh, ¿Se han podido contactar con Valeria Lozada, eh, la funcionaria que está a cargo de regularizar eh, sí, esta problemática? creo que tuvo, según nos dijo, tuvo un accidente porque andaba, <ríe> andaba jugando al polo, así ah, es que se cayó bueno. a caballo, parece, y bueno, tuvo un accidente. Está, está, está. está. Bueno, pero debe haber alguien eh, en el gobierno provincial que eh, sí, se haga en realidad, cargo. Sí, eh, en realidad siempre tiene que haber alguien, sí. pero eh, en este caso particular siempre... Valeria Lozada se maneja de esta manera. No es la primera vez que nos toca pasar. De hecho, vamos a presentar en la legislatura de la provincia la comisión que corresponde para que se haga un pedido de informes porque esta ley entró en vigencia. Esta ley se sanciona en diciembre del año 2015 y entra en operatividad, se hace operativa a través del boletín oficial el 9 de enero del 2016 donde tenía la responsabilidad de notificar, de dar difusión a todos los puesteros del oeste y gente que tuviera su título no regularizado, y eso no se hizo, eh, no se llevó adelante. Entonces, esa comisión de seguimiento de tierras está integrada por un representante del Poder eh, Ejecutivo, en este caso Valeria Lozada, por un representante del Poder Legislativo, que es la diputada Larreta, y por un integrante de, de la justicia que es la doctora Vizcay. Y ahora, y falta la otra parte, que es la parte más importante, que es un representante de las organizaciones sociales o de los pueblos originarios, que es lo que a la fecha no ha permitido el Ejecutivo que esa persona esté sentada ahí. Porque esa persona es la que va a equilibrar la balanza y para que las cosas se dinamicen y para que una persona como Raúl Pino que está a derecho con la protección del Estado que debiera tener, no le lleguen órdenes orden de desalojo ni esto suceda, porque es lo que sucede eh, en este ámbito, pero eso pasa cuando la función pública se abraza como una mercancía y como una cuestión para facturar y venderse al mejor postor, y esto lo digo yo, Genaro Beroísez me hago cargo de lo que digo. Estamos dispuestos y vamos a investigar a fondo hasta llegar a las últimas consecuencias para saber quiénes son todos los que están atrás de esta mafia judicial, de esta asociación ilícita que según nuestro entender concebimos. Eh, mencionaba recién, Genaro, que no es la primera vez que suceden estas cosas, hace mucho, ¿cómo está la situación ahora? En, en el resto de los puesteros, en otras comunidades? Eh, nosotros desconocemos, sabemos de los vecinos, pero nosotros lo que estamos integrados eh, ya hace un año y medio que los expedientes están finalizados con toda la documentación que la ley 2876 requiere, hemos presentado toda esa documentación en algunos casos, si no es porque hicimos copias nosotros, estarían dando vuelta porque se han perdido. Entonces, a nosotros nos parece que esta ineficacia eh, no tiene que ver solamente con una cuestión fortuita, tiene que ver con una intención, porque atrás de gran parte de esas tierras que son reclamadas por estudios jurídicos siempre hay dos o tres, el estudio lorda, gente allegada al poder, y esa es la realidad esta provincia que se precia de justicialista han olvidado las banderas de la justicia social desde los funcionarios los jueces y en muchos casos eh, los eh, los que tienen que defender en el ámbito legislativo esa es la realidad esto para nosotros tiene que ver va más allá de las resoluciones que puedan tomar los funcionarios sino tiene que ver con un paradigma que se ha establecido en esta provincia y que para nuestro entender tiene que cambiar uh -huh. Eh, Genaro, eh, decís que bueno la, la lucha, la pelea la, la van a dar desde la comunidad eh, porque se reconocen como eh, herederos de esas tierras eh, que habitan desde hace dos o tres generaciones pero el, el expediente judicial va a avanzar, digo, si no hay una presentación eh, ¿también analizan esa parte? Sí, es que nosotros esa esa presentación la vamos a hacer esta semana ah, bien. que viene mm. pero previo a eso queríamos Está bien, sí. anunciarlo, pero sí, sí ya tenemos todo hecho y todo listo para hacer esa presentación. Claro. Sí, sí, porque... De hecho, eh, justamente, cuando hablamos al principio y decimos que se trata de una ley de orden público, le vamos a decir, señor juez, acá tiene usted los fundamentos para que esa orden sea suspendida, mm. no frenada, suspendida. Mm. Porque en, en, en el marco legal tiene que él observar que al tratarse de una ley de orden público, la ley 26.160, él no puede dejar de lado la disposición por un acuerdo entre partes. Sí. Si bien nosotros no somos abogados, pero sí entendemos y somos muy cuidadosos en cuanto a la lectura en términos legales y vamos a pararnos sobre derechos porque no nos decimos nosotros lo dicen las leyes y están para cumplirse y si ellos no las cumplen nosotros vamos a exigir que se cumplan bien eh, clarito eh, Genaro eh, no sé si quedó algo que nos quieras decir y, y te vamos a pedir que bueno que nos mantengas informado eh, a ver de, de cómo avanza esto estaremos atentos aquí en Kermés. sí eh, más que nada eh, hay algo que yo quiero reflexionar, a ver. que todas las comunidades o aquellos que están escuchando por ahí no se tienen que olvidar, que hay una parte que a mí me gusta mucho, que dice que no hay mayor amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y las comunidades mmm, tienen que acordarse siempre que En pull off en Resistencia Cuyamén, Cuyamen, en Vuelta al Río, en la provincia de Chubut, Santiago Maldonado dio su vida por una bandera que él creía y que él llegó a amar. Entonces, eh, valga y vaya este mensaje donde quiera que esté él. Así que él siempre va a ser un Futaguenei, que significa un, un amigo de corazón grande. Eso sería todo. Bien, Genaro. Eh, eh, muchísimas gracias eh, y que tengas buen día. A ustedes, un saludo a toda la audiencia. Bien. Genaro Veroiza, eh, vocero Huerquen de en este caso, la familia de Raúl Pino, eh, que según nos contaba, bueno, sufre una orden de desalojo de su campo ahí en el oeste provincial, en el departamento Puelén, por parte del juez Gerardo Bonino, de General Hacha. Bueno, la comunidad eh, se ha movilizado para denunciar el caso públicamente y hará la presentación. Eh, judicial correspondiente para tratar de suspender eh, esta orden de desalojo que reitero impartió del eh, juzgado civil 1 de general H. estamos en el 106.1